Piden incorporar la Onda Verde en el ingreso por Avenida 44. La municipalidad pidió a la provincia incorporar la onda verde en la entrada de avenida 44 para intentar mejorar el flujo de tránsito en uno de los más concurridos accesos de La Plata. En este sentido, el intendente pidió que se realice un estudio de factibilidad para llevar adelante esta medida en los semáforos que corresponden a la jurisdicción provincial. Según se detalló, el pedido realizado por el mandatario local se circunscribe desde la calle 133 hasta la 208, tanto para el tramo de ida como el de vuelta, lo cual corresponde responde a una revisión de 30 semáforos. Trabajadores de la salud rechazan la decisión de liberar el uso de barbijos en la Plata. Julio Agarra, a través de un decreto, comunicó que desde ayer la utilización de barbijos es optativa. Los especialistas en la materia de salud califican de imprudente la medida. Radio Futura habló con Manuel De Batista, director adjunto de la Región Sanitaria 11 del Ministerio de Salud de la provincia. Eh, la verdad es que no parece una casualidad eh, este tipo este tipo de anuncios eh, en el marco de un contexto que epidemiológicamente eh, no deja de preocupar si bien efectivamente tenemos, digamos, niveles de baja en relación a los a los casos de COVID, ustedes saben que ha sido noticia también el tema de la, los aumentos de los casos de gripe eh, por virus influenza la, la, las últimas dos o tres semanas. Hemos visto un aumento, particularmente las consultas acá en La Plata, en el Hospital de Niños, y por lo tanto, a priori nos parece... Eh, de cierta imprudencia y, y, y, digamos, además hacerlo de manera unilateral, tomar una decisión de estas características. Un servicio que informa más cerca. Taxistas platenses convocan a una movilización. Diferentes organizaciones de taxistas se concentrarán a las 10 de la mañana en el Palacio Municipal para reclamar por el sistema de fotomultas implementado en la ciudad. La concentración que comenzará en el bosque tiene como motivo manifestar el descontento de los taxistas con las fotomultas que pueden alcanzar los 90.000 pesos. Participarán en la movilización en el Centro de Ayuda al Taxista y Afines, la Unión de Propietarios de Autos de Taxis y otras entidades del sector.